Bien, como buenos días, bien, como indicás,、eh, en este momento se encuentra cerrada la oficina por el hecho de que、eh, todo nuestro personal,、eh, justamente del área de licencias de conducir, está afectado a una capacitación. Es únicamente por hoy.、Eh, mañana ya se retoma el horario habitual de 8 a 13.、Eh, esta capacitación para nosotros es muy importante por el hecho de que nos permite la actualización, la matriculación, en este caso para. Eh, d i g a m o s la entidad con la que tenemos convenio y nos debemos,、eh, que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial.、Eh, nosotros en Viedma tenemos un CEL, que es un centro de emisión de licencia, que justamente cuenta con todos los parámetros bajo convenio de que、eh, impone la, la agencia. Es、eh, por eso que bueno, esta capacitación está orientada no solamente a nuestro personal municipal, sino también hacia, digamos,、eh, 10 municipios más. Eh, los cuales en este momento se están capacitando en el Centro Municipal de Cultura. La verdad que、eh, es algo muy positivo porque este, a todos nuestros vecinos nos permite digamos, que、eh, hagan un uso responsable de lo que es el tema de la conducción,、eh, que se vean beneficiados con el, el hecho de. Tener el permiso para poder transitar,、eh, y también、eh, muchas veces, algo que por ahí capaz que no se sabe mucho, que muchos vecinos que, si bien tienen la racación r i en v i e t m a pero han emigrado del país, por ejemplo, que se encuentran en Australia, Nueva Zelanda y en muchos países,、eh, A través de la licencia única de conducir que fue emitida en v i e d m a los mismos pueden llevar adelante、eh, diferentes labores en esos países. La verdad, que este, bueno, para nosotros es muy grato recibir a la Agencia Nacional porque nos posibilita digamos, estar、eh, trabajando palmo a palmo con, con esta cuestión.、Eh, así que, bueno, la verdad que estamos muy bien. Buenísimo, está buenísimo aclarar estas cosas porque quizás vemos que hoy se encuentra cerrada y viene la gente un poco molesta porque quizás no se enteró, pero bueno, para que el vecino o vecina que está escuchando sepa que, que es para mejorar, ¿no?、Eh, ya que estamos acá, te preguntamos un poco sobre en las últimas semanas, hemos visto cómo en las vicisendas, en las r e c i e n t e s vicisendas, se ha estado repintando, ¿no? o e、eh, s ¿Cómo fue el convenio para que ocurra? Bueno,、eh, esto radica, digamos,、eh, a raíz de una.、Um... Eh, posibilidad eh, fomentar a través de la Organización de Naciones Unidas, justamente como para que haya un desarrollo sustentable en diferentes cosas, en este caso en materia de seguridad, en seguridad vial.、Eh, la verdad que es una gran pandemia la que existe en el mundo por este, las bajas que hay en cuanto a, a, al tema de la conducción y, bueno. Eh, Argentina recibió en el año en 2015 justamente una invitación a, a la adhesión a esa normativa、eh, y por lo tanto, digamos, empezó a trabajar.、Eh, lo mismo posibilitaba, digamos, traer、eh, fondos de, del extranjero justamente. Tratando de、eh, bajar la tasa de s i n e s t r a l i d a d v i a l ¿no? eh, Argentina, ese, por supuesto, está, está totalmente este, adherida a la misma y posibilita que en el país se trabaje en función de esto. Es por eso que bueno,、eh, la gestión nuestra,、eh, de, que lleva adelante nuestro intendente Pedro Pesati y, y acompañado por el doctor Marcos Castro, el jefe de gabinete, Eh, se llevó adelante y Viedma salió beneficiada con, con esto, ¿no? que son, este, bueno,、eh, son fondos digamos, que no, que no se, hay que devolver,、eh, porque digamos, la mirada es justamente avanzar en esta temática que es el tema de la seguridad vial. Así que、eh, lo que vemos、eh, en Viedma en este caso es prácticamente la culminación de, de lo que es el, el, el tema de las vías seguras. ¿sí? Eh, Hecho que posibilita que、eh, nuestros vecinos que en, diariamente transitan desde la zona de los barrios hacia el centro y también entre las universidades y、eh, un dibujo importante que tiene la ciudad, justamente lo puedan hacer de forma dinámica y segura.、Eh, nosotros lo que tenemos、eh, en este sentido también es para resaltar el hecho de que este, es una primera etapa,、eh, ya está muy próxima a culminar. Lo que ustedes ven en calle es justamente un repintado, porque este. Eh, justamente había algo que había que subsanar, algo que no quedó bien y por eso, digamos,、eh, volvió la empresa que、eh, justamente lo había hecho en la primera instancia y hoy por hoy está terminando y bueno, se están llevando justamente los controles, las certificaciones correspondientes como para agarrar y decir, bueno, ya está todo culminado y quedó de buena forma. Bien, usted comentaba un poco sobre que esto es una de las primeras etapas. Algunas de las etapas, esto es un poco lo que se habla entre los vecinos y vecinas de la ciudad, es que quizás falta、eh, planeamiento en el caso de la bicicenda, como por ejemplo la que tenemos en calle Belgrano, cuando se va、eh, en dirección contramano a la calle. n o En el caso de llegar a una esquina, ¿se tiene planeado poner algún semáforo especial para las bicicletas o cómo va a seguir el funcionamiento de la bicicenda? Sí, eso más que nada、eh, va de la mano de capacitación por el hecho de que、eh, justamente hay que. Indicar tanto a、eh, lo que son los usuarios a través de bicicleta, monopatines, como también, digamos, a、eh, la gente que, que transita en sus vehículos, justamente sobre los pasos. No,、eh, yo creo que、eh, si todos transitamos a una velocidad moderada, moderada conforme a lo que dice la reglamentación, no tendríamos que tener problema. Igualmente, la invitación para todos los vecinos, por el tipo de transporte que utilicen, es justamente que en cada esquina siempre miren para los costado, s como para agarrar y este, estar más seguros.、Eh, Eh, pero bueno,、eh, sí se va a avanzar en una, una cuestión de, de, de、eh, cultura. n o Bien, de mejorar un poco, entonces,、eh, en este caso, las personas que circulan por la bicicenda tienen pasos, algo que quizás no queda muy bien claro a la hora de estar conduciendo. Sí, lo que hay que hacer es, bueno, si estamos ante un semáforo, es、eh, justamente primero, digamos, eh, ver eh, el estado del semáforo, ¿no? Si a nosotros nos indica justamente que estamos en verde, se puede pasar y el conductor, digamos, tiene que darle paso, digamos, a, a aquel que por ahí es más vulnerable, en este caso, una bicicleta o un monopatí. n